Hola chicos. Hola, Hola Bu maestro. Buenas tardes. Hoy tenemos lleno aquí en la en la librería tenemos hasta orquídeas. En el Chinatown sí tenemos aquí acompañándoles unas hermosas orquídeas de Guillermo Rodríguez ¿Supongo? que está próximo a la nueva edición del Festival Flores y Colores de México que se llevará a cabo en el Parque, Parque Metropolitano. Metropolitano. Sí amenaza con venir la siguiente semana a, a una entrevista para platicarnos porque trae nuevos expositores. Eh, y aparte pues unos de los que ya siempre siempre siempre están que, que son un gran equipo de trabajo Así que todos contentos porque viene de nuevo Sí, después, después del tour itinerante que tuvo el festival Porque estuvo en unas fechas En, en el cucurucho de la <risa> De, la, de la expo De la FIL Regresa a sus orígenes ¿no? Bueno, uno de sus orígenes En el parque metropolitano, un lugar abierto Para evitar y tener un poquito De precaución sí. Con la cuestión de, los, de, la, de la propagación Del virus, ¿no? Sí. Están, van a estar en un lugar abierto y este, Pero por, eh, próximamente la semana que viene tendremos aquí a Guillermo Rodríguez, donde nos va a platicar de todos los pormenores del Festival Flores y Colores de México. Sí, que sabemos que va a estar increíble, viendo esas orquídeas que están ahí, sabemos que va a estar impresionante. Exactamente. Sí. sí. Ya vamos a hacer nuestros pedidos, maestro de las plantas que nos hacen falta. Sí. Y ya luego les iremos platicando quiénes van a estar para que los sigan ahí en sus en sus redes sociales. Pues maestro, hoy estamos en un programa más, programa número 98. Ay, Jesús, casi me se estoy acerca. nervioso, se acerca. Yo sí quisiera que nos echáramos aquí un bailón o algo así, que lo transmitemos en vivo una, unas dos, tres rolitas, ¿no? Pues, o medita. Puede ser, vamos a ver quién nos quién quiere acompañar ese ah, día, a ver cómo sigue que... siguen los contagios sí, primero. Sí. Y ya veremos, igual traemos aquí algo para invitar a los chicos a, comidita. a Xitlali, la comidita. Cuando menos a Me Ah, claro. Para que nos ponga a bailar aquí un ratito. Ahorita, generalmente nos acompaña, pero ahora parece que debe tener algo de trabajo. Ah, yo creo que sí. O la fila de la comida estaba muy larga. Muy larga, sí. <risa> pues dijimos que programa número 98. Y estamos de nuevo con esto del son a la salsa, la parte 2. Sí, mira, eh, cuando estuve... Yo quería... Pues quizá no ampliarme tanto, ¿no? Pero cómo los géneros eh, musicales del Caribe y, y de Norteamérica se van fusionando. Ya comentamos en el programa anterior de la migración de la, de la revolución de los primeros esclavos en Haití, que unos emigran al oriente de Cuba y otros se van allá al Mississippi, ¿no? A, a Nueva Orleans. Y. Uno de los, de los géneros que se, eh, que, vamos, que vaya la redundancia que se generó en Nueva York, porque en Nueva York es el crisol de las culturas, porque ahí, ahí hay gente de todo el mundo, es como la torre de Babel, ¿no? Sí. Donde se hablan todos los idiomas. Y un, preced, un, ante, un precedente de, de, de la salsa como tal es el bualú. Entonces, el, el Bugalú eh, viene de una serie de fusiones de los ritmos, de, de ritmos afrocubanos con los ritmos eh, que se desarrollaron en Norteamérica. Uh -huh. De hecho, uno de, uno de ellos, eh, la mayoría de, de esos ritmos en Norteamérica que viene de lo negro, vienen del, del, de, las, eh, de los cantos uh, africanos, uh -huh. en este caso, en Estados Unidos, de las iglesias pentecostales. Ay, ese es un ritmazo, eh, lo que se avientan sí. ahí. O sea, ellos llevaron esos cantos ajá, y ese ritmo a las iglesias pentecostales, eh, porque fueron ellos, fueron como evangelizados, como aquí en México, uh -huh. pero allá fueron evangelizados y les dieron gran auge a, a, las, ingles, a las iglesias pentecostales. Uh -huh. Entonces, pues ¿qué es pentecostal? No sé, tú dime. Ah, <risa> Usted hable, maestro. Le lo encanta que, el tema, hombre. Sí, bueno, lo que pasa es que las iglesias pentecostales vienen, el pentecostal viene de cinco, uh -huh. penta, ¿Sí? Y tiene que ver, tiene varios, como varias vertientes. Una de ellas es que son los 50 días después de, de cuando le dan a Moisés las tablas en el monte Sinaí. Uh -huh. Ya ves, iba, iban los, en el libro del Éxodo, en la Biblia ahí aparece. Uh -huh. El Éxodo es cuando el pueblo va huyendo de la ...de la persecución de los egipcios... ...cuando sí. se los quiere echar Nabucodonosor... Ajá. ...entonces bueno, ellos van por el desierto... Eh, Moisés sube al monte Sinaí... Sí. ...y... y bueno, ...se supone que ahí pasa 40 días... ...y 40 noches le dan las tablas... ¿no? Sí. ...entonces el pueblo hebreo festeja... ...50 días a partir de ese día... ...porque también tiene que ver... ...con, con las cosechas... ...entonces ellos en esos... ...50 días, después de 50 días... ...hacían un festival... O sea, como un reventón, ¿no? Sí, de, de Sí, de... sí. Y yo me supongo que bailaban danzas, danzas como las contradanzas, ¿no? Como las contradanzas. Sí. Entonces, de ahí vienen esas. Esa religio ese, ese segmento del cristianismo. Ah, ok. Y aparte de la celebración. Exactamente. Y, y la, el surgimiento de, de esos grupos pentecostales tienen que ver con que. Mmm, cuando. Eh, eh, bueno, sacrifican al Nazareno y él se va a los cielos uh -huh. Entonces les dice, ¿saben qué? Pues ahí se van a evangelizar ¿no? Y él dice, no, pues ¿cómo los vamos a evangelizar? si A nosotros también nos matan, ya vimos que te fue como en feria Imagínate a <risa> nosotros Pero tal parece que después de 50 días llega el Espíritu Santo Y les dé ese valor para que ellos comiencen a... a evangelizar y a llevar su palabra, ¿no? Y coincide con el festival ese de, del, Pentecost del Pentecostes, del ah, Pentecostes okay. de los hebreos. Uh -huh. Entonces, ellos aprovechan ahí, porque me supongo que ahí es el. Llega gente de todos lados a la, a la pachanga, ¿no? Sí, claro. Entonces, ellos ahí aprovechan y comienzan a evangelizar. Entonces, esas iglesias. Llevan ese, ese es como su fundamento, ¿no? El, el evangelizar por medio de los apóstoles. No, y, y vaya que de verdad es una fiesta, ¿eh? Sí. O sea, ya, fíjate que, que en eso, haciendo la comparación con, con la iglesia católica mm. acá en América, eh, aquí los cantos, la mayoría son como muy tristes, ¿no? Sí. Como que en lugar de darte para arriba, te dan eh, a la tristeza en, en su gran mayoría. Y ellos no, yo algo que les admiro es que es una fiesta tremenda. Lo, lo que ellos hacen al el momento que se junten, es que, no sé cómo se llame. Es que es que la visión de la, del negro, del africano, uh -huh. de eso. O sea, ellos, ellos le meten siempre su visión. No se dejan tapar por otra cultura. Ellos siempre Cierto. surgen y ahí están presentes con su cultura. No se dejan morir, vamos, ¿no? Exacto. Y ahí se nota la, la gran diferencia. No sufren tanto, ¿no? Como acá o su religión. Esa religión que ellos ejercen, supongo que no les da para que sufran. Al contrario, ¿no? Vence el problema y, y sale adelante, sí. ¿no? Entonces, mira, para, para darnos un ejemplo, ¿qué te parece? Escuchamos, ellos, los cantos que, que llevan a cabo en las ceremonias de las iglesias pente, pentecostales, uh -huh. se, se le conoce como gospel. Fue uh -huh. diciendo la palabra de Dios. Sí. Entonces, en la palabra de Dios, se dice ahí se sueltan el chongo. ¿Y por qué queremos hablar de esto? ¿Qué tiene que ver con la salsa? Sí, tiene que ver con la salsa. Y después, cuando vayamos avanzando, nos vamos a dar cuenta que sí. Vamos a ver por qué. Sí, entonces, perdón. Vamos a escuchar a James Brown, maestro. Ajá. ¿sale? Y vamos a escuchar The Old Landmark. Ajá. A ver qué les parece. Y... Como es una alabanza religiosa. Exacto, ¿no? lo que realmente es disfrutar. Un gospel. Vamos. Too late, yeah, too late for them to ever see again the life they once chose not to follow. All right, all right, don't be lost when the time comes, for the day of the Lord cometh as a thief in the night. Number four.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 Y no te preocupes por llegar tarde, se van a las 3 de la mañana. Por esto, y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. Toda la pachanga, maestro. Sí, ahí se ve. O sea, ¿cómo son como las jaculatorias, o serían los mantras, o entran en un trance. De hecho, una de las características de las iglesias pentecostales... Es, eh, entran en un trance como en una, en una catarsis sí. y comienzan a hablar en lenguas oh, no bueno, se han visto que luego se tiran al suelo y dicen es que está hablando en lengua ¿no? incluso que hay unos, algunos sujetos que se supone que tienen esas cualidades ¿no? de, de hablar en lenguas cuando entran en ese, como en ese trance es una de las características de, de, esos, de esas iglesias pentecostales yo creo que El, el mismo ritmo de la música que ellos van, nunca he estado en una celebración de, la, de las que ellos, eh, o de las que estamos hablando, pero eh, no sé qué tan frecuente sea eh, la, la música, pero sí creo yo que esto es lo que hace que entren como en ese ambiente, ¿no? Sí, ese término creo que se llama glosolalia, mm. hablar en lenguas, y es una característica muy particular de, de ellos, ¿no? Saben que los tocan y comienzan a gritar y uno se tiran al piso y comienzan pues, a, a hablar en, en lengua, ¿no? Sí. Pero, eh, si fijan ahí la música, el ritmo, el ritmo de la, de la raza de color, está todo lo que da. La evolución de, de, de ellos comienzan a sacar esos ritmos de la iglesia sí. para comenzar a, a desarrollarlos fuera de ahí porque, para que no parezca como sacrílego, ¿no? Ah. Pero de... ¿Fueron criticados por este tipo de música? No, de hecho no. De hecho es parte de, de las fuerzas de, la, de las iglesias pentecostales, sobre todo en Estados Unidos, porque las iglesias pentecostales en América Latina pues tienen una diferencia, ¿no? ¿Eh? No tienes como ese tanto, tanto boom como, el, como tiene el, el, el, el hombre de color. ¿Eh? Y una de, los, de las manifestaciones de, de un ritmo que viene de ahí es como el soul. Ah, el maravilloso. Soul. Entonces esta te traemos aquí una pequeña muestra de lo que es el soul. Te dijimos a una de las cantantes características que es Aretha Franklin. Que es femenina, femenina a mí me encanta exactamente. eso. Exactamente, pero van a alcanzar a distinguir aquí la voz como del gospel, pues como tal, sí. pero es, ese ya es como sacar esa parte de, de la iglesia, no es tanto místico sino que el soul, más bien las letras se dedicaban a, a, a hacer una especie de crítica al entorno de, de la, del sometimiento del negro, de la esclavitud de que, de que la gente es muy o sea pobre en Estados Unidos el, del negro en la zona del, del Mississippi, uh -huh. es una especie como, es una, entre el blues Y el gospel, ¿no? Es una fusión Porque el Blue ya a veces la nostalgia Y, y, y se, ellos crean Este ritmo que se llama el soul Y como muestra aquí tenemos una Una melodía que parece que Sí la tenemos, ¿verdad? Sí, la sí la Franklin. tenemos, nada más vamos a esperar un poquito Al chico de controles Ajá. Eh, Que anda eh, Arreglando Algo es Poteoco, güey. Ajá, no, no sé qué, pero mira, mientras lo estamos esperando, vamos a, a mencionar est esta canción que vamos a escuchar se llama Think y algo de, de lo que dice ya en español dice será mejor que pienses, piensa lo que intentas hacerme. Si sí, piensa, deja ir tu mente, déjate ser libre volvamos regresemos vayamos muy atrás cuando ni siquiera te conocía no podrías haber sido mucho más de 10 estamos hablando de un niño mm. no soy psiquiatra no soy no soy un doctor con título no se toman demasiados altos para ver lo que me estás haciendo o sea piénsale bien todos tenemos que pensar muy bien antes de de actuar antes de hablar antes de, de decir cierto estamos Chuck. ¿Sí? Entonces vamos a escuchar a Areta, por favor, y regresamos. Playing games and taking scores, trying to make other people lose in mind. Well be careful, you don't lose yours. Yeah.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 Búscalos en Facebook como Primero Café Luego Existe. Visítalos. Altavoz Aretha Franklin. Think y Freedom. Y freedom. Qué no, ahí no, están. no. Dos palabras muy importantes. Estas dos eh, melodías yo en especial las elegí. Tanto la de eh, James Brown como la de Aretha Franklin para recomendarles una película donde ellos ahí salen eh, interpretándola. Uh -huh. Que se llaman las... Eh, Ah, se lo olvidó. <risa> sí, los Brothers. Yeah. Blues, blues Brothers. Ah, los Blues Bro Brothers. Blue Brothers. Es una película que les, les recomiendo. Y salen ellos dos pues, tocando esas melodías, ¿no? Y, y actuando en la película. Y está llena de música la película. Sí, muy es bueno. Es un clásico, ¿eh? Esa, esa película. Sí, de hecho sí. Ya bastante, creo que fue como del 60, ¿no? La Ajá, película. Algo sí. así, ¿no? A lo mejor es una especie de homenaje a esos ritmos, ¿no? Definitivo. Pero fíjate ya notas eh, cómo el, el soul eh, ya sale de, se deriva del gospel, claro que más evidente no, no puede ser. No. Se pues, fijan, ya no es una alabanza a algo, sino que ya lo sacan del contexto de la iglesia. Para tratar temas. Y exactamente. Cotidianos. Total, cotidianos. Y pero después hay otra evolución porque siempre evolucionar o morir, ¿no? Hay una evolución más donde, donde esos ritmos pues ya los quieren hacer como más bailables, ¿no? Sí. Entonces hay, aparece otro ritmo que a lo mejor tú vas, en cuanto diga el nombre, lo vas a reconocer el boogie. Claro. Muy bien, ¿no? pues un ritmo totalmente bailable. Y hay una diferencia, si notamos aquí, eh, este tipo de bandas pues son unas, pues unas Big band, ¿no? Sí. A diferencia de, de, de la música en Cuba, cómo se desarrolla con instrumentos muy básicos, la diferencia es la calidad económica. Porque en Norteamérica, pues sí tienen acceso a todos esos instrumentos, porque siempre pues, es una potencia, ¿no? Y de alguna, de alguna manera, pues eran más pudientes que, que acá en el, en el campo, en, en, en el Caribe. Sí. Entonces se nota la diferencia, pero aún así, como ellos desarrollan todo un ritmo que después va a permear en la fusión, con todos estos ritmos, con sí. todas esas raíces, que van a llegar un momento en donde se van a fusionar en ese cristal en la ciudad de Nueva York. Sí, y, y de verdad, porque en varias de las historias que hemos contado, los músicos comienzan con una olla, con palitos pegando en el marco de la puerta, eh, y son dos músicos, tres músicos, y, y ya si les alcanzaba, pues invitaban otro amigo, ¿no? Y acá. Desde el inicio eran bandas tremendas. ¿Con, la, con las lavadoras esas de...? <risa> sí. La, la, de humano, son como, ¿no? como lavaderos portátiles, ¿no? Ajá. Sí, sí es cierto. ¿Como las fantasmas. Como la, Ándale, como una fanta. <risa> Debe pero sí, pues sirve como un guiro. Sí, de La fanta, de hecho, por la, la por fanta la y el crush. La fanta y el crush. Sí. Por la forma de la botella. <risa> sí. Pues, ¿de una vez quieres Sí, escuchamos pues evolución? Aquí vamos a notar esa evolución donde ya es un género... Bailable totalmente y este es un clasicazo que a mí no me gusta. Pegador. Sí a mí también. El Fire. De hecho fue mi primer gran concierto de ese tipo al que yo asistí. El vino. ¿Qué presumido a la... maestro? Bueno, si se puede. <risa> eh, ellos vinieron al Estadio Jalisco. Fue el primer concierto que rompió con ese de que en Guadalajara no se pueden hacer conciertos de este tipo uh -huh. porque Previo a esto ya había, había venido la banda a Chicago, pero a la Ciudad de México. Ah, entonces, llegaban aquí, hasta ahí nada exactamente. más. Exactamente, entonces aquí iban a hacer un, un concierto de Herman on Fire. Y dijeron, el auditorio Benito Juárez no tiene muy buena acústica y parece que no íbamos a caber los que íbamos a ir. Y bueno, yo, yo tuve la fortuna de ir a, a Herman on Fire. Entonces, pues ya. No estoy presumiendo, pero. No, maestro, ¿cómo <risa> cree? Pues vamos a escuchar, se llama Boogie Wonderland, eh, con Earth. Wind and, and fire. fire. Okay, this rutina.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 ¿Qué hola, maestro? ¿Qué tal? Ya, no se, deje de bailar. Se pusieron una bailar que a los chicos se les prendió la gallinero, como dice Fíjate cómo cuando son clásicos sí. de, de buen gusto, sí. hasta los chiquitos los conocen. Aquí tenemos eh, chicos bastante jóvenes In y, y se prendieron sí. inmediatamente. Por cierto, hay que agradecerle a Xbalanque este rico cafecito y nuestra tisana maestro. Sí, está riquísimo. Y al chico de controles, pues que siempre está aquí pendiente de, de todo lo que necesitamos. Y al señor Sergio Funk, que anda por ahí platicando. Andan arreglando, arreglando y... el mundo, parece. Eso es bueno. Esperemos que esta vez sí lo logre. Sí, sí. ¿No? Que le echen ganas. Sí. Pues... Maestro, ya que presumió su concierto. Bueno, ahí se nota cómo empezamos desde cómo sales de la iglesia, y luego va el soul, luego va el buggy. Ahorita no traemos, porque vamos a ir poco a poco, ahí como en Nueva York, los músicos de origen latino, sobre todo los puertorriqueños, eh, comienzan a hacer un ritmo donde comienzan ellos a meter el parte, la parte afro, afrocubana uh -huh. en el ritmo del boogie y crean el bugalú. Bugalú. Exactamente, pero ahorita no tenemos una muestra tan significativa de esa para no irnos tan rápido, pero vemos cómo los los polos se van juntando. Claro. Hay una, y hay un hay un, un sitio donde convergen, que es la ciudad de Nueva York. Porque hay que recordar que Puerto Rico es una colonia norteamericana. Sí, hasta la fecha. Y la mayoría de los puertorriqueños, pues, viven en la ciudad de Nueva York. En, en, en las partes, la verdad, en las partes más, más marginales de la ciudad, ¿no? Como el Bronx. Sí. El, el Harlem latino, ¿no? Oye, pero ellos tienen que, ¿las dos nacionalidades? Sí, ellos pueden. Sí, sí, ellos tienen nacionalidad norteamericana. Oh, qué genial. Sí, bueno. Digo, bueno, no, no porque yo quiera ser norteamericana, sí. no no es por ahí, sino porque pueden viajar libremente, sí, nadie los sin, hace sin menos en, en esa situación de que todo el mundo se quiere ir a Estados Unidos. ¿no? Pero fíjate, en ese crisol de ritmos ahí se convergen los, los músicos de Boogie, los, los de la gospel, entonces ellos dicen, no, nosotros queremos, ahora sí como, ¿cómo vamos a tocar una música? Eh, nos gusta, pero vamos a meterle lo afrocubano, ¿no? lo, lo caribeño, entonces comienzan ahí a generar esas bandas de... de de un ritmo que, que se llamó el bugalú, que a lo mejor no duró mucho tiempo, pero tiene que ver con el antecedente también de la salsa. Y también tiene que ver con la forma de baile. Claro. Sí, porque si después de, en esos ritmos vienen otros como el indie hop o el swim. Le suena, oh, ¿no? Genial, claro. Ah, viene el Cansadísimo. swim. Cansadísimo. Sí, por cierto, la semana pasada que me tocó venir aquí en jueves con el compañero del jazz. Con Dani. Con Dani. él estaba poniendo unos... Unos yacecitos así dije, ah, mira, ese es el antecedente del Swim. Que dan y unos muy buenos sí, programas. Entonces, ahí empiezan el, el baile y esas figuras, porque si, si ustedes con, ven los tipos de baile que se generaban en la isla con el son, no son con figuras como ahora lo hacemos en la salsa, que te pasas por la espalda, etcétera, etcétera, ¿no? No. O que aplicas muchos giros. Eran unos ritmos que se bailaban concretamente en pareja, pero no con esas figuras, Pero eh, en ese entonces, cuando se. Eh, y comenzaron a llegar los norteamericanos, porque la isla de Cuba era como un lugar donde se iban a reventar, ¿no? Dicen. Por ahí dicen que era como el prostíbulo de los norteamericanos. Tristemente. Entonces a la isla llegaban las Big Bang, tocaban el swim, el indie hop, entonces comenzaron a bailar. Entonces los, los que bailaban a Yelson, pues no bailaban así. Pero en esa fusión comenzaron a agregarlo en, en los ritmos. No en la isla propiamente, pero si en Nueva York... A llevarse lo que les gustaba de Cuba para por, mezclarlo porque allá, ¿no? ¿no? Si, si tú pues, te pones a pensar y ves unos bailadores de son, no hacen las figuras que hacen en la salsa. No, no, Pero no. si tú ves el swim, las figuras las vas a ver en la salsa allá porque es esa fusión sí. de ritmos y en el baile, y, y, y en el modo bailable, ¿no? Sí. Oye, pues yo, yo te traigo primero... Eh, alguien que fue como el ícono de, de esta parte del son eh, reconocido, ya lo hablamos ya dijimos también, presumimos que Pudimos ir a un concierto con ellos, pero en especial vamos a hablar de Faustino Oramas. ¿El guayabero? Sí, el guayabero. Yo sé que, que a ti te encanta eh, presumir y, y escuchar sus, sus canciones, ¿no? Es que es el rey del doble sentido. Ajá, sí, de hecho sí. Eh, fíjate, él, él fue un cantante tercero y nació en Holguín, Cuba, el 4 de junio de 1911, mm falleció el 27 de marzo del 2007. O sea, estamos hablando que de su nacimiento ya hizo 100 años? Sí. Ay, oh, son muchos años. Sí. ¿No? Y sigue siendo tan escuchado porque Es uno de los eh, cantantes que yo voy viendo sus videos y siempre que entras nuevamente a verlos, ya incrementaron las reproducciones tremendamente. Sí, tiene unos clásicos, el palito de la alcancía, Está tremendo. <risas> sí. No, hoy nos vamos a portar bien. Hoy vamos a escuchar algo que se llama Yo toco el son, Ajá. muy muy bueno, disfruten. Disfruta tu ciudad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 Faustino se hizo so calcón, en toda Cuba segunda, el no, se gunde. So Faustino se hizo so calcón, desde Barajo hasta Bolon. Faustino se hizo calcón, prima, segunda y tercera, cuarta, quinta y el bordón. Prima, segunda y tercera, cuarta, quinta y el bordón, resuena por donde quiera la melodía de mi som. Faustino se hizo so calcón. Ay mira, nena yo niet meer. Je hebt het niet meer. Je hebt het niet meer. Je se het niet meer. Je hebt het niet meer. Je hebt het niet meer. Je hebt het niet Oye Moraima, yo mayo no tu perdón, no. Cautino si toca no el no. chocolate, girón, yo bocito no perdón, no. Cautinosito no no. yo le decía a los soneros, que no perdieran la fe. Yo le decía a los soneros. Pas Con la música y el baile desde el inicio de los tiempos Recuperemos nuestra salud física y mental bailando Amfibios Radio. Ya volvimos maestro Ahí está ¿Qué la tal? diferencia, hace ratito estuvimos escuchando Unas grandes bandas con grandes instrumentaciones Y como en el Caribe, ahora sí que con una guitarrita de tres pares de cuerdas Que es el tres cubano Y este, un, los bongos y una guitarra y vámonos rezo. Y se armó la, la rumba, ¿no? Oye, por cierto, vamos a mandar saludos hasta el infinito y más allá. Ajá. Al buen Humberto Camejo. Ah, sí. Que era un maravilloso... tresero 0 Como el guayabero. Exactamente. Él era fascinante verlo porque... Eh, se ponía, tú recordarás Que, que se ponía el ¿Tres? Era un poco presumido, así como el maestro ah, Por favor <risa> Entonces de repente ponía El tres detrás de su cabeza no. Y así comenzaba a tocar no. O si no, con un vaso con un de vaso. cristal eh, Comenzaba a tocar También, y era maravilloso sí, sí. Así que aquí en, en México, bueno, no hemos Conocido a alguien que le llegue a él uh -huh. Tocando el instrumento del tres Sí Así que hasta el infinito y más allá sabemos que Ah, andar organizando unos pachangones tremendo ¿Con el guayabero? Sí, yo creo allá que se ya, ya se encontraron con el Seguramente que sí Pues qué más maestro Pues bueno, estará bien eh, después de hacer un programa del guayabero ¿no? Sí, de hecho ya lo tenemos sí, El eh, del rey del planeado. doble sentido Y vaya que sí, ahí yo sé que te vas a divertir, pero tremendo Sí ¿No? Entonces, eh, eh, ahí eh, iniciamos con las músicas religiosas del gospel Que son las palabras de Dios de las, de las iglesias pentecostales Y cómo se van uniendo y se van a juntar En la ciudad de Nueva York Porque al principio decíamos ¿Qué tiene que ver eso con la salsa? Claro que tiene que ver Porque es el camino que ha recorrido En, en la cuestión de las fusiones Hasta que se juntan en Nueva York Entonces ahorita nos, vamos, eh, nos hemos quedado perdona, Hasta el surgimiento del Bugalú que es la fusión del de los, del boogie, sí. con, con los ritmos afro, con los ritmos afrocubanos. ¿Sí? Y ahorita pues nos pusimos unos sonecitos para pues, para disfrutarlos, ¿no? Sí. Yo quiero ponerte uno que a mí me encanta y sé que es un clásico también. Está a cargo de una agrupación que se llama Los Compadres. Ah, ajá. ¿Sí? Eh Ellos fueron muy representativos en esto de la música del son En la segunda mitad del siglo XX ¿En qué siglo estamos, maestro? No sé, tú dime, ya yo estoy perdí. perdido Yo también, ¿en qué siglo estamos? En el 21. y estamos en el 2022 Alguien alguna vez me preguntó ¿Pero por qué vamos como un año atrasados? Porque va en curso <risa> Claro, así es Es como tus cumpleaños, sí. ¿no? Tal cual eh... Es que yo estoy tan feliz que no sé en qué siglo vivo <risa> Hace ocho días andábamos como que diciendo lo contrario, pero bueno, le pasamos por la emoción a esos comentarios. Uh, ellos eran originarios de Santiago de Cuba, era un dúo formado por los hermanos y el resuelo marca... Eh, ah, este dúo marcó de manera indeleble toda una era de la música cubana así que vamos a ver si, si le agrada maestro sí. vamos a escuchar a los compadres con un clasicazo que se llama macusa sí. Sí. Quisiste Mapusa, y yo también te adoré, con tanta ilusión te quise, que nunca te tiudé. Por un poquito de tiempo que de ti me separé, me traicionaste Magusa, que triste yo me quedé, me devolviste el retrato que en prueba de amor te di, y me pediste tus cartas, que en ellas decías así, te quiero mi puchunguito, tú nunca me hagas sufrir. Yo nunca usé la corbata, ni tampoco usé el pañuelo, creyendo que así guardado, conservaría el recuerdo. se dieron cuenta que todo iba a ser traición se metieron en el cofre donde guardé mi pasión destruyendo los recuerdos del engaño de un amor como yo te quise a ti me acusa nadie te querrá, nadie, nadie, nadie te querrá Yo te je a ti ik nadie, te Ik nadie, Nadie, nadie, maar te was Vaya, tú me je kiezen, y yo también te Ik Como yo te maar ik was niet. nadie, te je nadie, nadie, nadie, Nadie, te niet. con tanta ilusión que quise que nunca niet. Yo te quise querrá nadie, nadie, nadie te querrá. <muchas> <Hey>, na, oh. <muchas> hey. te quise a ti, me acusa, nadie Si a ti me acusa, nadie te querrá. Zero. De vuelta, maestro, ¿qué tal? Muy bien, apenas puedo respirar. Es que alguien anda fumando por aquí. Ahorita vamos a investigar quién es para decirle que nos dé chance unos cuantos minutitos más, ¿sale? Oye, acabo de leer algo que dice, "A mí no me gusta ser consentida, a mí me encanta a mí también." Ok, perdón, se distrae uno con estos de los estados de WhatsApp. Pues maestro, poco no un clasicazo también esa de Macusa. Sí, ahorita me dices, aquí fuera de leer estábamos hablando del señor Camejo uh -huh. y de hecho me hizo recordar porque recién estuve viendo el canal de anfibios y me tocó ver cuando lo conocimos porque ahí estamos bailando, estoy hablando hace como 12 años y él lo conocimos porque él estaba tocando en el Beer Garden en Chapala, en el lugar donde se va a conocer Miquel Aure. Sí. Entonces andábamos paseando hoy por el malecón y vimos que estaban tocando un 3. Honestamente yo nunca había escuchado un 3-0 aquí en, en Guadalajara, ¿no? Entonces dije, ¡guau! Wow. Entonces me, me atrajo y fuimos un grupito de alumnos de la academia y, y bailamos ahí una rueda de casino y cuando Camejo nos vio dijo, ¡órale! Eh, le gustó esa... Ese, ese trabajo que estuvimos haciendo ahí, disfrutando. Era el cumpleaños de... Fabián, si no me equivoco, uh -huh. y desde ahí empezó una amistad uh, hasta que pues, él lamentablemente falleció de COVID hace un año, hasta casi exactamente, ¿no? Hasta El cumpliendo. Parece que fue ayer, ¿no? Sí, la verdad, sí. Eh, lo vivimos como junto con toda su familia, momentos muy buenos que tuvimos con ellos, con Maide. Hablando en cuestión de de, de eventos eh, con música en vivo con ellos y la verdad es que era tremendo. Dos sí. frases que yo recuerdo que lo que ca caracterizaban a él es cuéntame algo mi hermano. Ajá. Cuando te encontraba. Sí. Y también que lo sepan los nacidos. Claro, que lo sepan los nacidos. Que lo sepan los nacidos, sí. Sí. Pues que lo sepan. Sí. ¿No? Entonces, ahorita afortunadamente, pues estamos tocando sonecitos que uno de los instrumentos básicos de, de ese eh, son eh, tradicionales, el tres cubano, instrumento que tocaba él. Uh -huh. Y pues ahora sí que es una especie de homenaje de manera aquí entre nosotros. Sí. A, para Humberto Camejo. Sí. Pues vamos a seguir, maestro, porque ya casi se termina el programa, ya uh -huh. vamos a entrar a la última parte. Ave María. Al último cuarto, como si estuviéramos viendo los playoffs. Ajá. Uh, vamos a escuchar a Orlando Contreras, que él, su nombre era Orlando Co González Soto. Más conocido como Orlando Contreras. Él fue un cantante cubano de boleros, de sones, y se le daban más los de despecho. Uh -huh. Eso no te sé decir por qué, supongo que no le fue muy bien en la vida amorosa. Pues acuérdate, acuérdate que los son, los, perdón, los boleros tienen que ver con eso, con el sí. bolero cuando se, se canta con, pues, al desamor, ¿no? Cierto. Dime algún bolero que diga, ay, qué padre. No, no, no, tiene que ser así como de rompe y rasga. Claro, es, era como, o bueno, es como el ritmo más elegante, ¿no? Mm. Como que de, de esto de la música de cantina, pero supongo yo que esto era como un poco más elegante. Sí, ¿no? aunque tú me has dejado en el abandono, dice, ¿verdad? Exacto, <risa> sí. Pues fíjate que él vivió del 22 de mayo de 1930 al 9 de febrero de 1994. Vivían muchos años. Sí. Sería muy bueno saber qué hacían para vivir tantos años mm. Con esas ganas de cantar La expresión Pues viven ¿no? de manera sencilla Sobre Una todo. de las características Yo me he fijado que una de ellas es, es la restricción calórica ¿A qué me refiero? ¿Dónde lo podemos ver en, en, en el holocausto de la segunda guerra mundial En el holocausto nazi Hay fotografías de personas que están en los meros huesos en los campos cuando los rescatan. Uh -huh. Y después los entrevistan cuando ya cumplen 100 años y ahí están tan vivitos y campantes. Sí. ¿Sí me explico? Entonces, tiene que ver con eso. Sí. Pues vamos a escuchar a Orlando, maestro. Se llama Misón Vuelta Bajero.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 Papiro cumban guap, papiro cumban guap, papiro cumban guap. He visto perro con plumas, un pajarillo con pelo. El sol brillando en la noche de 32 de febrero. Cumban guap, papiro cumban guap, papiro cumban guap, papiro cumban guap. Cumban papiro cumban guap, papiro cumban guap, papiro cumban Un mudo estaba cantando y un sordo no está. Ik zie hem staan, staan staan staan staan staan staan staan staan staan papiro staan staan papiro staan staan staan Yo no cumba yo, no Juan, Juan, yo, yo, no yo, siento... yo me siento Juan papiro me siento Guapapiro cumba, guapapiro, cumba, cumba, Quiero presumir aquí al aire. El son cubano es algo de lo que a ti te encanta más bailar. Sí. Lo disfrutas muchísimo. Eh, creo yo porque está como lejos de... De todas estas piruetas que tú decías que anda uno haciendo cuando baila salsa. Y esto es así como, como pegadito, ir, venir por la pista, sí, deslizarte, sí, sí. fluir con tu pareja. Creo que es parte de eso, ¿no? Así que siempre andamos bailando sonetito. Sí, porque hay muchas personas que les gusta mucha pirueta Bueno, pues está bien se les enseña eso, ¿no? Pero en lo particular, no a mí se me hace como más íntimo bailar son sí. que hacer muchas figuras, ¿no? Y nudos y... <risa> Es divertido, se, no, se, sí, sí, se divierte no uno nada. bastante, pues, pero son ritmos diferentes y tanto hay que disfrutar uno como el otro, ¿no? Sí, a pues, todos nos adaptamos. Sí, claro. ¿Qué más agregamos, maestro? Pues mira, por lo pronto creo que te, agotamos el material que traíamos, pero para la próxima uh, emisión vamos a traer Bugalú y, y cómo uh, comienza a evolucionar el, el ritmo de son en la isla, con la llegada de los cubanos, de Mario Bausá de Chano Pozo y como ellos comienzan a hacer sus, sus sesiones de descargas que les llamaban ellos que los, los eh, jazzistas les dicen el jazz session o free jazz, uh -huh. pero ellos se comenzaron a juntar y nosotros también hacemos nuestros free, pero nosotros les llamamos descargas sí. y, es, y es, es el surgimiento de lo que se conoce como la salsa y, y se gesta en Nueva York Sí. pero la base sigue siendo el son cubano fue eh, como muy significativo que salen de la isla con mucha carencia económica no Sí. Eh, ellos se van a, a a nueva york allá se encuentran y comienzan a ser las grandes estrellas sí. que ya hemos eh, platicado en diferentes casos eh, donde algunos siguieron y hasta la fecha están vigentes y otros donde no perdieron el piso tristemente no no llevaban como ese centro para para saber que era un talento el que ellos tenían Y, y mantenerse, ¿no? entonces pues hay historias de todo, unas muy tristes otras muy, muy, de mucho aprendizaje. De hecho uno de los motivos por los que emigran, hay un, hay un como retroceso de cierta manera de la globalización de la música cubana tiene que ver con, el, con la revolución, precisamente con la revolución cubana del 59, ahí hay como una, un retroceso porque surge el bloqueo a la isla Sí. Entonces, los músicos dejan de emigrar y, y ya dejan de ser todo un mercado, pues, ¿no? Y eso lo, esa, ese talento lo, lo padecimos, pues, todo el mundo, ¿no? Claro. Sí, un poco perseguidos, ¿no? Ajá. Empezaron a ser también. Sí, hasta que ya sabemos, habíamos hablado otras veces cuando hacen el, el, el documental Beanbenders de Buenavista Social Club, y después sí. el disco lo hace el guitarrista Ray Cooder el disco de el Buenavista Social que fue el, el boom sí. de, del rescate de esos músicos que estaban pues en sus actividades normales en la isla no como comunes zapateros taxistas qué sé yo fíjate que eso es algo de lo de lo que a mí me parece más fascinante de ellos que sí eran músicos, sí se juntaban, sí aprendían, porque estamos hablando de que la mayoría de ellos eran músicos que no habían acudido a una escuela. Era música de ida. Exacto, y, y así eran maravillosos, ¿no? Pero aún así, al día siguiente tenían que ir a trabajar sí. del oficio que tuviesen, porque tenían que comer, ¿no? Sí. Entonces, eh, eso a mí me parece muy, muy interesante. Sí. Pues vámonos a, a terminar el, el programa del día de hoy, ah. maestro, con otro poquito de música. Eh, ya nos regresamos Así que hay que agradecer eh, sí. Por la emisión del día de hoy A todos los que nos prestaron sus oídos Recuerden que nos encuentran también eh, Nuestros podcasts Ya sea aquí en Radio Cartón O por medio de las plataformas Como Spotify, Spotify o en Google también, ahí, ahí aparecemos. Uh -huh. Entonces, búsquenos como Anfibios Radio y vamos a terminar el programa de hoy escuchando una canción que me pareció muy simpática que está a cargo de la vieja trova santiaguera uh -huh. y la canción se llama El Paralítico. Nos Dale. escuchamos el siguiente martes. Dale. Suelta la muleta y el bastón y podrá bailar esta y podrá bailar la muleta la muleta y el bastón y podrá bailar ahí suelta la muleta y el bastón y podrá bailar eso La muleta y el bastón, tíramela alegremente. la muleta y el bastón, tíramela alegremente. para que vea la gente negra, que puedo bailar el son, Ay suelta la muleta y el bastón. Y por a bailar el son, la muleta y el bastón. Y por a bailar el son. Hace tiempo que vi Ay dios posterga en un sillón ay dios hace tiempo que je vivía ay, dios. postergado en un sillón ay dios hoy corro a la población negra más rápido que un trafia suelta la muleta y el bastón y pora baila y suelta la dureta y el bastón y pora baila bueno estoy Bota la muleta y el vacón. Y podrá bailar, venta la muleta, la muleta y el vacón. Y podrá bailar el Ahí bota la muleta y el vacón. Y podrá bailar el sol.